Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Giselle, este, estamos bien, eh, esperando también que por allá el clima sea bueno también, pero este, entendemos que las personas que toman con sus familias un terreno este, que se han visto obligadas por la realidad en la Argentina, por la realidad económica, no están disfrutando de un día de picnic, este, fundamentalmente, pero eh, este colectivo, esta cantidad de personas que vos integrás, Giselle, no deja de ser demonizadas por muchos medios de comunicación y la estigmatización también eh, nos imaginamos llega a ser parte de la realidad ahí en el territorio. Eh, sabemos que la situación es difícil y queríamos pedirte por unos minutos que nos cuentes qué es lo que estás pasando ahí, este, vos, tu familia, qué pasa con la policía, qué pasa con los vecinos y sobre todo cómo ven el futuro, este, porque ya está pedido el desalojo de ahí de Guernica, ¿no Giselle? Eh, sí, la verdad que sí, ya está el desalojo. ¿Cómo, cómo es la convivencia, Cicel, con, con las demás personas, con los demás vecinos y vecinas de ahí? Y la verdad, la convivencia está muy bien, está muy tranquila por ahora, eh, lo que sí, todavía la policía nos está hostigando, como siempre. Eh, la mesa de diálogo todavía no hay resolución, pero la gente de acá está tranquila por ahora. En la mesa de diálogo a la que te referís, habían sido convocadas, además de las autoridades nacionales y provinciales, también los funcionarios del municipio. ¿Qué pasó esta semana después de la manifestación del martes? ¿Ellos bajaron a la mesa de negociación que instaló la justicia propiamente? ¿Cómo? La, sí, señora, Blanca se de... si, si la lo... señora Blanca Cantero no se La señora Blanca no se presentó a la mesa de diálogo ayer. Es la intendenta de ahí de Guernica, de, claro. de la localidad de este de Guernica. De Guernica. Bien, eh, eh, esto no, no hace fácil el clima, Giselle, pero entendemos que este, si hay una mesa de diálogo, por ahí se, se distendió un poco el clima de lo que sería estar masticándose esta orden que ya había brindado eh, la justicia de desalojarlos. Aflojó un poco el tema, aflojó un poco la policía, nos decís que lo de la policía siguen en el mismo tenor que hace meses, ¿no? Eh, la postura sigue siendo exactamente la misma, la señora Blanca Cantero solamente prefiere una cancha de tenis, un country, una cancha para el club Temperley y no darle las viviendas, o sea, cederle los terrenos a la gente que realmente está necesitando en estos momentos. Es, es totalmente entendible que eh, entre estas 2.500 familias eh, no hay nadie, Giselle, que haya elegido ir a una toma. ¿Cómo le dicen ustedes a, la, a lo que la sociedad está llamando o los medios de comunicación llaman toma de terrenos? Para nosotros es llamarlo una realidad, porque tenés que elegir entre ir a dormir abajo en un puente o en la calle... ...o tenés un espacio donde puedas estar con tus hijos... ...y tranquilo... ...porque en la calle, bueno, sabés el riesgo que puedes correr. ¿Hay gente, Gisela, ahí... ...que había estado alquilando hasta el año pasado, por ejemplo? Hay gente que hasta ahora en la actualidad... ...había estado alquilando y... ...y la pandemia la... ...la... ...la sustruyó un montón... En, ...en el sentido de que... Eh, ...estaban trabajando... ...pasó la pandemia... ...al no ser trabajador esencial no podés trabajar directamente y eso afectó a mucha gente. Y el gobierno se piensa que dando un plus de 10 mil pesos uno puede sostener su familia. Cuando los alquileres no bajan de los 7 mil pesos. Eh, Giselle, ¿cuáles son las condiciones sanitarias de estos barrios, de estas barriadas, este, Numancia y San Martín, que son parte de la, de la toma? Este, hay, ¿Hay hospitales, guardias o postas sanitarias ahí cerca? ¿Qué es lo más cercano que tenés a nivel salud, Giselle? Eh, lo más cercano es el hospital de Garnica, pero cuando vos vas y lo primero que decís, estás dentro de la toma de Garnica, te ningunean y no te entiendes. Te dejan sentado esperando. Ah, bueno, estás en ese nivel ya de relación durísimo, digamos, entonces. eh ¿Los servicios, ¿los servicios ahí no existen? ¿No hay servicio de ningún tipo? ¿O hay acceso al agua potable, por ejemplo, Giselle? No, no, el agua la brindan los mismos vecinos. Acá no tenemos agua. ¿Están contando permanentemente con la solidaridad de las vecinas y los vecinos de Guernica o son algunas personas nada más? No, con los vecinos que tenemos alrededor, son ellos los que asisten a prácticamente casi toda la toma con agua. Nosotros vamos con botellas, con bidones y se va trayendo el agua adentro del predio. Muy bien. Giselle, ¿hay algún tipo de institución intermedia o algún organismo gubernamental de provincia, de nación, eh, que se haya acercado con ayuda alimentaria, por ejemplo? Hasta el día de hoy, no. Muy bien. El, ayer que estuvo a la mesa de diálogo, se comprometieron a bajar un camión de ganadería y es el cual camión que llegó hoy, por primera vez, después de casi 60 días, recibimos una ayuda alimentaria para la, la parte de acá del sector de la toma, porque anteriormente nos manteníamos nosotros mismos con lo que podíamos juntar entre mismos vecinos. Muy bien, muy bien. Vos, Giselle, firmaste la carta que le hicieron llegar a las ministras Gómez Alcorta y Estela Díaz, a las mujeres, a la del Ministerio de Mujeres y a la de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia también. Exactamente, sí. La firmaste. Sí, sí. Eh, ¿Cuántas, si, si tuvieras a, a, a abuelo de pájaro, Giselle, cuántas mujeres hay en la toma este, en comparación? Digo, ¿qué, qué cantidad de, de población ves ahí? ¿Ves a muchos varones o son muchas las mujeres que están en la toma? Toma. Tenemos alrededor de 1.500 mujeres solas. Cabezas de familia. Son cabezas de familia, exactamente. Muy bien. Y si después se... tenemos las familias que están conformadas con su marido, no las mujeres con su marido. Claro, son Pero... otras, otras mil familias, podríamos decir. Exactamente. Muy bien. ¿Qué, qué, qué dirías, Giselle, si en este momento te estuviera escuchando alguna autoridad de, ya sea de, de provincia de Buenos Aires o de Nación? Y digo de nuevo, provincia o Nación, porque ya parece que los lazos con la intendenta este, son muy difíciles de recuperar por la postura que ella misma toma, Giselle. ¿Qué le dirías a alguna autoridad que te estuviera escuchando? Yo en este momento le diría al señor... Presidente de, de la República Argentina y al señor Axel, que es el gobernador de, del conurbano monarense, del de que esta es la realidad que nosotros estamos padeciendo. La pandemia está dejando exactamente lo que hoy está mostrando la toma: gente sin poder pagar el alquiler, gente sin poder comer, gente sin poder sostener a su familia, personas que no pueden salir a trabajar. No es que no quieran, no pueden, la palabra lo está diciendo, no pueden acceder a sus trabajos por esta pandemia que no solo nos está afectando a nosotros, afecta al mundo entero. Tal Entonces, cual. yo les pido a ellos que tengan un poquito de piedad, que toquen su corazón y entiendan la situación que está pasando a esta gente. Porque el día del desalojo, todas esas personas que están ahí adentro se van a defender porque no se quieren ir. Entonces, ellos tienen que elegir entre dos opciones. Ver la masacre de la necesidad que está dejando la pandemia o apoyar a la gente y darle un lugar digno donde vivir. Muy bien. Eh, Giselle, ¿qué, qué, ¿cómo le explicarías a una persona, a un clase mediero que piensa que la toma de terrenos es un delito? ¿Cómo se lo explicarías? Se lo explicaría de una sola manera, invitándolo a que deje su trabajo, como tuvieron que dejar mucha de esta gente con la pandemia, a que no pueda pagar el alquiler y venga a pasar aunque sea una sola noche la toma. Le puedo, le puedo asegurar que no la va a aguantar. Muy bien. es muy Si sencillo. te llueve, tenés el barro, si hace el frío, el nylon no te tapa el frío y te tenés que estar acobijando a tu chico, abrazándolo y abrazarte vos con una frazada porque lo hemos visto en muchas familias. Muy bien. Y eso es muy lamentable exactamente, Giselle estamos contigo queremos hacerte llegar nuestra solidaridad como radio comunitaria a vos, a tu familia y a todas las personas que están en la toma eh, les acompañamos eh, eh, y por supuesto entendemos totalmente la valoración que hacen de la realidad, es mucho más sencillo que entender los argumentos que pueda tener cualquier funcionario a esta hora, te invito Giselle, si tenés unos segundos más a que vos te despidas aprovechando esta oportunidad y el micrófono que tenés esa disposición. Gracias, Giselle. Dale, muchísimas gracias. Lo único que le puedo decir a toda la gente que me esté escuchando y a las personas que llegue esta rato, es que se sumen al no desalojo de las tierras y de todas las tierras de la provincia de Argentina, porque todos tenemos el mismo derecho de tener un, un espacio, una tierra para vivir y una, y una vivienda digna para nuestros hijos. No al desalojo. Gracias Giselle, que tengas buen resto de la jornada y un abrazo para ti, y nuestra solidaridad. Igualmente para usted, un abrazo enorme y gracias por habernos llamado. Bueno, Giselle está en la toma en Guernica.